Pero mi gente, esto sigue porque también yo le quiero dedicar amor y cariño a nuestros hermanos de otras patrias, especialmente a la patria hermana Santo Domingo, que están por ahí siempre representando. Y este merenguito es para todos ustedes, que también pegó mucho aquí en Puerto Rico. Y se llama el Brugal Mix, que este es para las mujeres que les gusta el guayeteo y el sobeteo y el sandungueo bien duro. Tú sabes cómo es. Nos fuimos duros, guayando. from you. you know